Buenas tardes a todos.、Eh, yo quiero simplemente traerles el saludo de los industriales de la provincia de Buenos Aires y decirles que realmente nos sentimos orgullosos de tener este centro de exposiciones. Felicitar al intendente, a José c e r e r r i que es un defensor del sector productivo muy fuerte. Hemos hecho este año muchos eventos acá en Arabarría y creo que ahora el día 2 de diciembre tenemos uno que lo estamos terminando de programar. o sea, Ya algunas, eh, eh, algunos municipios s están e poniendo celoso s de que estamos trayendo todo acá a la barrera. Pero bueno, es el trabajo. Es el trabajo del intendente, el trabajo de la ciudadanía, el trabajo de Marcela también con todos los integrantes de la cámara, de todos los empresarios. Así que bueno, realmente orgulloso, esto que ustedes tienen acá, No existe en ningún otro municipio, creo que es incipiente,、eh, e s t e primer paso que da y creo que esto tiene un futuro muy importante. Primero, porque es algo organizado, es un centro real de exposiciones con toda la infraestructura, porque puede crecer y porque está ubicado en un lugar estratégico de la provincia de Buenos Aires. Así que mucha suerte y bueno, y las industriales a disposición también para darle potencialidad a este centro. Gracias.